Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y estamos hoy en el podcast de AstrologiaEsAsíDeSiempre.com La verdad, en los ultima, en las últimas emisiones hemos estado un poco monotemáticos en cuanto a las personas que nos invitan, Diego o Cecilia, o Cecilia o Diego y la idea es empezar a, o no, en estos días, en esta semana se me ocurrió Empezar a invitar pues a otras personas que de alguna u otra forma estén relacionadas con la astrología y compartir experiencias que pues nos ayuden a, a entender esta esta disciplina. Pues es claro que la astrología es un proceso muy personal, pero siempre es interesante conocer eh, experiencias en torno a la misma. Y pues ese es el caso el día de hoy. He invitado a una persona que realmente le tengo un gran aprecio, una gran admiración. Ya poco a poco iremos explorando cómo fue que nos contactamos a hacer un poquito de memoria Y para hablar un poquito de astrología Y cómo la astrología de alguna u otra forma ha eh, influido en nuestras vidas Y ese personaje pues sin más preámbulos, es Juan Carlos Gómez Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Jairo, buenos días ¿Cómo vas, gracias eh? por la invitación Muy bien, sí No, pues rico, rico tenerte aquí ya O sea bastante tiempo quería tener una conversación contigo y pues qué mejor forma que, que a través de lo virtual, que es un, un medio en el cual nos desenvolvemos bien y, y, y nos gusta, ¿no? Juan Carlos, cuéntanos un poquito, antes de, de entrar en detalles de astrología, tu, tu actividad principal. Pues hoy en día tengo entendido que la astrología tiene mucho que ver, pero tú tienes otra área de desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí, varias áreas, <ríe> soy todo un mercurio <ríe> okay. Pues Mira, eh, por un lado eh, soy el director de un almacén en Bogotá que se llama Alquimia Esencias Florales eh, Nosotros importamos y distribuimos esencias florales de varias partes del mundo Por otro lado soy ingeniero de sistemas eh, Es un área que también me encanta Me gustan mucho tanto los computadores como todo lo que hay detrás, que es eh, como la estructuración de las cosas para que funcionen allí en los computadores. Por otro lado, soy astrólogo. De la astrología me gusta el autoconocimiento y como el espejo que nos muestra este mandala. Realmente... Eh, Esas, esas tres actividades, son como las públicas, las privadas, pues ya son de esposo, papá, todo eso. <ríe> También me gustan. <ríe> la, eh, la casa cuatro. La casa cuatro, sí. <ríe> sí ok. Eh, Nosotros nos conocimos hace, ¿qué? ¿Tres años larguitos, más o menos? Nos... Más o menos, sí, yo creo que tres o cuatro, sí, más o menos, sí. Que fue realmente, yo, yo creo que yo te contacté a ti... Ya no recuerdo muy bien, pero el vínculo inicial fue necesariamente internet y... y el fue, fue por ahí un correo electrónico, creo. ¿Sí? Sí. No, yo, ¿Y si te acuerdas más o menos te quiero, era o no? Creo que, creo que hace como unos cuatro años yo estaba buscando bases de datos... Eh, ...como interesados en, el, en los temas alternativos... ...y creo que te envié un correo electrónico... y ahí empezamos como a interaccionar, y, y ya empezamos como a ver puntos de encuentro con los sistemas, y con, con la ingeniería, y con muchas otras cosas. Sí, nosotros ¿Y? empezamos fue con, con ingeniería, sí Porque yo me acuerdo que como al quinto o sexto correo salió palabra astrología, y usted sabe astrología, <risa> <risa> y... Sí. Y curioso. Bueno, Juan, estábamos aquí. Yo estaba leyendo. Tú tienes un, un blog interesante. Actualmente estás haciendo un proceso bien, bien interesante. Es que estás desarrollando una serie de conferencias de acceso gratuito relacionadas con astrología y, y conferencias virtuales, ¿no? El blog se llama astrologiaymitos.blogspot.com. Eh, ahí, pues, tienes bastante información, muy bien organizada, muy bien estructurada. Me gustó mucho ahorita esa definición que hiciste los sistemas estructurar la información en los computadores <ríe> me gustó, me gustó esa, esa definición Sí, gracias Jairo, me alegra que te guste el blog ha sido un trabajo largo ese blog realmente nació de nació de eh, estaba haciendo terapia me metí con un psicólogo una terapia yunguian, de tipo junguiano y estaba viendo pues cómo todas las potencialidades son tan difíciles de sacar. Uno prefiere dejar las potencialidades en la ilusión, porque en la ilusión son perfectas, mientras que cuando pasa uno a la realidad, la realidad tiene es finita, es humana. Y empecé a, a ver que había muchas cosas mías que quería ponerlas en funcionamiento, esos potenciales, pero siempre tenía miedo. Entonces el blog nació hace como unos tres años de pronto, Eh, ...como una iniciativa de poder plasmar muchas potencialidades personales... ...y ahí estoy trabajando en ese proyecto. Ok, bueno acá hay varias cositas que, que surgen al oírte hablar... Eh, ...algo que me ha gustado el enfoque de Juan... ...y vamos a ver si puedo estructurar bien la charla para, para hacerla lo más completa... ...desde el punto de vista del contexto... ...es el enfoque que le hace a la astrología básicamente... Eh, Mito y Jung, lo podría yo resumir como en esas dos, en esas dos palabras. Eh, hace poco tuvimos oportunidad de hacer un ejercicio que comentamos en el blog sin con Juan, con, con, sí, Juan Carlos y Carlos Cuentas, y pues este, este parte de personales estaban más in, interesados en interactuar eh, haciendo una lectura de la carta, se hizo la mía y la de cada uno de ellos, yo estaba más interesado en con, conocer la herramienta en ese momento, Pero yo la grabé y después al oír la grabación me gustó mucho el enfoque que Juan le daba desde el punto de vista mitológico y de Jung. Ahorita cuando tú dices potencialidades, que, que este ejercicio del blog surges para sacar las potencialidades o mostrar las potencialidades, tengo entendido que tiene que ver con un proceso personal tuyo, muy fuerte, eh, pero no entendí el concepto, o sea, es, es sacar aquello a lo que le tenemos miedo, Para que nuestra poten nuestra potencialidad surja, es más o menos lo que entendí. ¿O... Sí, sí, sí, sí, sí, ¿Sí? sí, okay. sí así es. Es que eh, todos llevamos muchas semillas en nuestro corazón. Y esas semillas eh, son potenciales que están listos para despertar en cualquier momento. Pero, en la medida en que vivimos y que vemos la sociedad y la forma de ser de las personas... Eh, Evitamos sacar esas potencialidades, bien sea por temor, por miedo, o bien sea porque consideramos que las potencialidades en la ilusión son más perfectas, más, más ideales, que cuando las empezamos a actuar en el mundo físico. Eso es algo así como cuando un artista, eh, digamos que pinta sobre óleo, eh, con óleos, y tiene una idea de hacer una gran pintura en su mente. y empieza medio a hacerla y se da cuenta que los colores, que el lienzo, no le dan lo suficiente que él tiene en la imaginación. Y por más de que a todo el mundo alrededor le parezca muy hermoso lo que está haciendo, a él como artista le parece que no es lo suficientemente bueno como lo que se ha imaginado. Muchas veces con nuestras potencialidades tenemos esa actualidad, porque resulta que el mundo de la imaginación y de la mente es infinito, es perfecto, eh, podemos... Hacer muchas cosas en, nuestro, en el soñar, pero cuando vamos a la acción y a la realidad, pues la acción y la realidad requiere tiempo, espacio, rutinas, requiere a veces dinero. O sea, requiere muchos componentes físicos, materiales, que no son tan fáciles de conseguir como la misma imaginación. Entonces muchas veces todas las potencialidades quedan en ese mundo ilusorio y no en el mundo de la acción. El el blog específicamente es un ejercicio que empiezo a hacer desde mi interior para poder plasmar muchas de las de las ilusiones que llevo en mi corazón. Okay. Y ahí surge el tema de de la de la autobiografía a raíz de la de la reunión que tuvimos con, con Carlos Cuentas y con Juan Carlos, pues había un, un común denominador en ellos dos, o hay un común denominador en ellos dos, y es que hay situaciones personales muy muy íntimas de, de su entorno eh, de casa uno, podríamos así decirlo. Carlos, no sé si recuerdan, Carlos Cuentas, él nos acompaña desde el 2008, desde que iniciamos este proceso, en alguna ocasión él... Eh, nos acompañó, no, no recuerdo muy bien si fue en el equinoccio de primavera en el 2009 o en el simposio que hicimos en mayo, eso fueron eso fue siguito, fue sí. marzo y mayo que hicimos esa, esa actividad y él nos, nos acompañó con una conferencia y uno de los comentarios que yo recibí fue eh, muy interesante, muy chévere, este personaje recibe mucho pero no se le entiende muy bien cuando habla entonces eh, Carlos pues tiene una condición física, él tiene parálisis cerebral Eh, pero únicamente le afecta lo que es eh, motricidad gruesa y, y fina, o sea cuando hablamos de motricidad gruesa sus, pues él tiene limitados su, sus movimientos eh, en, eh, básicos, básicamente al caminar eh, y también en, en, en, la, en, la, en la comunicación en su boca pero pero independientemente de eso pues es una persona que cognitivamente pues está muy bien desarrollada, es administrador de empresas, creo que tiene otro título universitario y pues es astrólogo. Eh, entonces, eh, por lo general, este tipo de procesos, cuando nosotros nos vemos involucrados, pues generan crecimiento, generan entendimiento, generan liberación y, y es interesante y me llamó bastante la atención, pues que ese día nos hubiéramos reunido los tres. Eh, Cal, eh, Juan Carlos, tú también creo que tienes una, una, sí, condición, tengo una, una, una condición especial que se llama... Es, es, una, una, es, sí, es, es una artritis que me empezó como desde los 9 años de edad y me afectó la columna vertebral y entonces hace que, que pues haya tenido muchos dolores en todo mi proceso de crecimiento y desarrollo y, eh, y ahí es cuando yo, cuando empiezo a crecer hacia los 15, 16, 17 años que empiezo a tener más conciencia de mí mismo eh, empiezo a buscar alternativas de desarrollo y alternativas de para manejar eh, los dolores y la condición física y ahí encuentro me encuentro con la astrología y con otro grupo de cosas pero lo que más me ayudó en todo ese proceso fue indudablemente la astrología o sea que la aprendí desde desde la necesidad de poder darle un equilibrio a mi propio cuerpo y a mi propio ser el, digamos que hay dos formas de aprender uno las cosas en la vida yo diría que es el efecto de la zanahoria que le pone uno enfrente al caballito para que ande o el látigo que le da uno al caballito para que ande Eh, ambas, ambas opciones llevan a que el caballito se mueva pero hay veces que unas unas unas veces es con la zanahoria eh, es decir con los estímulos con la con la fe con la buena suerte con el con el llegar a encontrar un regalo en el futuro pero otras veces es con el látigo de la necesidad eh, el, el, el, muchas, muchas veces es la enfermedad o la falta de dinero la falta de afecto entre las personas que lo rodean a uno. Es decir, pueden haber varios factores que es ese látigo que lo fuerza a uno, o lo fuerza a uno a, a, a moverse y a buscar una nueva alternativa de vida, buscar una nueva visión. Ambos, ambos aspectos son igual de válidos. En la astrología podríamos decir que son los aspectos de Saturno, los que le dan a uno ese látigo que lo hace uno moverse, y son los aspectos de Júpiter, esa zanahoria que está enfrente de uno, moviéndolo hacia un nuevo destino y una nueva realidad mm. super si sí, eso que dices es, es cierto Uno, pues en el caso mío yo llegué a la astrología fue más bien desde lo cognitivo desde lo curioso desde, pues desde una serie de circunstancias que no se podrían equiparar a, a lo tuyo y el ejemplo que hiciste fue muy claro ¿se llega con la zanahoria o se llega con con el látigo? <risa> sí. el, el la, la enfermedad, uno cuando tiene una enfermedad crónica y, y, y que lo hace uno moverse, eh, lo hace uno cuestionarse mucho. Le hace uno cuestionarse todo. A me hizo cuestionar la alimentación, la vida, el modo de ser, la moralidad, la familia, la sexualidad. Mejor dicho, le termina mm. uno moviendo el piso en muchos sentidos y hace que eh, una enfermedad crónica... un cáncer, o una enfermedad degenerativa o, o una enfermedad que haga doler, indudablemente lo mueve a uno a que se cuestione en qué anda, en qué está. Eh, uno casi siempre con las enfermedades tiene dos opciones. Una, delegarle toda la responsabilidad a los médicos y a los doctores para que lo sanen a uno. O la otra, es mirar dentro y ver que tiene uno parte de responsabilidad en ese proceso, y que afuera uno no va a encontrar ningún proceso de sanación, sino solamente... adentro, evaluándose, mirándose, reformándose, cambiando los puntos de vista. okay Oiga, ¿cómo un Virgo llega a la astrología? Bueno, pues ya nos queda claro. <ríe> sí. Que llega por el proceso personal, pero normalmente un Sol en Virgo, tú, tú eres un Sol en Virgo ascendente. Leo. Leo, Sol en Casado, si ya me acordé. <ríe> Sol casados como como como Jairo. Sí, sí ahí, ahí nos identificamos bastante. Compartimos, compartimos tierra. Compartimos tierra, sí. Eh, porque o sea, normalmente un Sol en Virgo no, no, no es o, o estoy yo equivocado, no es muy afín a estos temas, En ¿no? El caso tuyo, pues fue buscando respuestas más trascendentales, pero pero hay algún esquema que que motive más eso, ¿no? O el o el Sol en Virgo sí. Sí, pues te cuento, digamos, como eh, la astrología que yo practico es más hacia un autoconocimiento que hacia el tipo adivinativo o adivinatorio. Es, eh, es eso el factor que hace que, que yo pueda sincronizarme muy bien con ella. Sí, sí. Es decir, eh, choco, choco mucho cuando encuentro astrologías eh, de tipo eh, que buscan que la persona... no piense sino que la respuesta se la den siempre la astrología o, o, o que esté uno siempre pendiente de los tránsitos o las progresiones para lo que va a pasar y ahí se pierde ese regalo que es el presente y el presente que es el tomar uno decisiones, se pierde esa, esa sorpresa que nos da el día a día con... con nuevas situaciones, porque está uno siempre ya supeditado, ah, entonces mañana va a tener Saturno, Marte, entonces voy a accidentar, <ríe> o voy a tener Júpiter, Sol, entonces no va a ganar la lotería. <ríe> sí. Es decir, en, en eso mi Virgo y mis planetas de Tierra pelean mucho. No, no veo la astrología como un sistema predictivo, sino la veo como un símbolo para poder leer el lenguaje que está en el inconsciente personal Y es una herramienta más, así como son los sueños, así como son las anécdotas, así como es la misma sorpresa de la vida. Entonces, ahí le doy como el alimento a mis signos de tierra, viendo la astrología no como algo mágico e intangible, sino algo muy concreto, que son símbolos que nos muestran hacia dónde podemos ser mejores, dónde están nuestras sombras, dónde están las potencialidades. Para mí el, el hecho de, de enfrentarme a, un por ejemplo, un Walter Mercado, o una cosa así me choca muchísimo y ahí encuentro que la astrología no tiene ningún sentido. Pero encontrarme con autores como Liz Green o Howard Sasportas o encontrarme con toda la corriente yunguiana me hace ver que la astrología es una ciencia milenaria con la cual uno puede encontrar encontrarse a sí mismo, encontrarle un poco de sentido a la vida, Eso, eso me parece importante. Okay, está viendo aquí tu esquema y tiene un sextil del Marte en la 10 a la cúspide de la ocho. Entonces, ahí ya entendemos muchas cosas. No, sí, o sea, lo que tú dices es muy cierto, es muy cierto. Es, es, es el enfoque que uno le dé a la a la herramienta. En lo personal yo considero que es una herramienta excelente para el autoconocimiento. Eh, Ya entrar a la asesoría o consultoría pues, es bueno, pero, eso siempre lo he dicho, se requiere tener a mi modo de ver una serie de, de herramientas alternativas y paralelas que complementen ese diagnóstico. Porque la astrología como tal diagnostica muy bien, pero eh, unir ese diagnóstico al correcto y adecuado consejo eh, es a veces donde... fallamos bastante sí. Entonces Mira, yo, yo también pienso que uno con la astrología uno con la astrología debe primero vivir y después analizar uno cuando es astrólogo se, o cuando visita uno al astrólogo y todo, se tiende a volver a analizar para no vivir ¿Sí? es decir, tiende uno a a protegerse en los símbolos astrológicos, yo recuerdo por ejemplo cuando iba a tener mi primera hija que iba a, a nacer en los últimos días de cáncer, y yo quería que nacieran los primeros de Leo, <ríe> entonces esto era un rollo, porque era pensando, ay Dios mío, que se espere a mañana, ya va a ser 23, ya va, ya este signo, y entonces después empezaron los dolores de parto y todo el cuento de, de, de mi esposa en ese momento, y... <ríe> Y, y empecé a mirar el reloj y yo, miércoles, son las 6 de la tarde, Dios mío, van a ser a medianoche, ¿qué es esto tan espantoso, sol de medianoche? <ríe> y entonces todo en un estrés y en una tragedia que nadie más me entendía, ¿no? Además, porque, mm. como le iba yo a decir al médico, mire, por favor, si va a nacer, hágala a nacer después de las 2 de la mañana o antes de las, antes de las 11 de la noche? <ríe> o sea, unos rollos que nadie más me podía entender. Ahí entendí una cosa para mí mismo y es que, Uno eh, el destino, el destino es, y uno lo que tiene que hacer con el destino es entregarse a él. Y en la medida en que uno como astrólogo con la soberbia del ser humano trata de modificar o de hacer algo para que <risa> para que la astrología vaya al viento a favor de uno, pues ahí uno está cometiendo lo que llaman los griegos el gran pecado que es la, es ibris, o creerse uno más que los dioses o más que el destino. Yo lo que he aprendido con la astrología es que uno debe humildemente entregarse a vivir lo que tiene que vivir y no tratar con la astrología de cambiar una serie de cosas y de factores para que le vaya el viento a favor o en contra. <ríe> sí, eso. eso las, I, la, Ibris, la, Ibris el I, gran. Pecado. Ibris o ubris, sí. Es, Obris. es el gran pecado, Mercho, para los griegos. no existía no no existía el pecado de que de que usted deseara a la mujer del prójimo que se acostara con que quisiera eh, de que robara no eso no, eso era relevante eso no, no tenía problemas eh el <risa> gran problema era creerse usted más que los dioses por eso es que en, en, en la Odisea Ulises se pierde cuando enfrente de <risa> gana la gana la pelea de Troya Y cuando se hace enfrente de Poseidón, le dice, mírame Poseidón, soy humano y pude ganar la guerra solo. No te necesito, no necesito a los dioses en mi vida. ¿Sí? Y entonces en ese momento <risa> eh, Poseidón le dice, pues, a ah, que no me necesita, pues no, ¿cómo se le ocurre eso? Ahora se va a perder y no va a poder ver a Ulises en mucho, no va a poder ver a Penélope en mucho tiempo. Y lo hace perder en, y, y lo hace vivir muchas situaciones hasta que él humildemente reconoce la fuerza de los dioses. y puede llegar a encontrar a Penélope. Eso mismo le puede pasar a uno con la astrología, creerse uno más que el destino, más que los planetas, que uno sublima, que uno hace, y eso es falso, uno no hace nada de eso. Uno, Lo único que tiene que hacer con la astrología es tener la humildad suficiente para recibir el destino tal cual es. Uno muchas veces estudia astrología para tratar de protegerse de un destino que no tiene sentido, y para tratar de entender ese destino y tratar de controlarlo. Y, y realmente ahí uno no puede controlar nada, uno lo que tiene que hacer con la astrología es simplemente soltarse a vivir el día a día, soltarse a, a recibir el destino tal cual es. Bueno, aquí surge una pregunta que yo creo que ya muchos tienen, que me surge a mí también y que te la voy a transmitir, que es la eterna pregunta cuando uno conoce estos temas, ¿qué tanto es destino y qué tanto es libre albedrío? ¿no? O sea, ¿hasta qué punto llega que debemos aceptar un destino y hasta qué punto nosotros debemos tomar acción en mejorar nuestro destino, no sé si está bien expresado sí. esa, esa palabra, o esa afirmación, perdón. Sí, sí, sí. Yo pienso que, que sí. destino es, o libre albedrío, ya vemos primero libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad que tenemos de hacer con gusto aquello que tenemos que hacer. <risa> sí. ajá, okay. uh -huh. uh -huh. o ajá. Sea, es, es algo así como, ¿qué cambia en realidad cuando uno dice que cambia el destino? ¿Será que cambia el destino o cambia el punto de vista con que vemos el destino? ¿Sí? Tal vez yo hablo de esta forma del destino desde mi propia realidad en donde tengo una enfermedad crónica, de difícil tratamiento, que hasta ahora han salido unos, unos tratamientos que superan el dolor, que hacen que uno supere el dolor y tenga una mejor calidad de vida. Pero yo ahí, ahí me preguntaba muchas veces, ¿qué ha cambiado en mí con la situación de la enfermedad? ¿Ha cambiado como tal la enfermedad? ¿O ha cambiado mi visión frente a la enfermedad? Yo pienso que ambas cosas cambian. ¿sí? Uh -huh. Y asimismo con el destino. ¿Qué cambia en realidad? Cuando uno dice, voy a, voy a modificar el destino en, en, en mi vida viendo los factores y las potencialidades que tengo en mi carta. ¿Cambió el destino? ¿O cambia la visión que tengo yo de lo que ya de por sí era lo mío? ¿sí? Yo pienso que que el tema del destino es algo muy difícil de entender y de, y de saber. Es como aquella persona que sabe que viene su revolución de Saturno y entonces dice, como voy a venir mi revolución de Saturno, pues me voy a encerrar para no tener que vivir ninguna situación difícil en mi vida. Y se encierra sí, los tres años de la revolución de Saturno. Y ahí ya vivió su situación difícil, ¿sí? sí. sí no hay nada que lo acerque uno más a su destino El, el camino más corto al propio destino es no querer vivirlo. <risa> es como un poco la la película esta de Kung Fu Panda, no sé si la viste, la 1 o la 2. La 1. Okay. también está buena. <risa> <risa> a ver, no la he ido a ver. <risa> Pero la 1 en donde en donde el, el, el maestro Yu se llama? El dice ya viene ya viene el mal oso, ¿sí? Y entonces el otro, el, el, el que vigilaba y que cuidaba la aldea y todo, dice, pues entonces ya voy a mandar a alguien para que vigi lo vigilen el doble. Y ese mandar a alguien para que lo vigilen el doble fue lo que causó que, él, que el mm. malo del asunto se saliera de la cárcel, ¿sí? Que el entonces, mal oso se enfrentara al buen oso. Exactamente. <risa> <risa> sí, no hay, yo, yo creo que no hay nada más que lo acerque a uno a su destino personal que tratar de evadirlo. es el camino más corto. Venga eh, Juan, ahí surge una inquietud que, que viene muy a un momento personal que estoy viviendo en en, en, en cuestionamiento, en filosofías. Eh, a, ayer caía precisamente en cuenta en eso. Yo estoy este en, en una revolución de dos, pero de casados, pero casados activa casa nueve, que viene muy ligada y casa nueve pues tiene que ver mucho con filosofía, expresión eh, pues expresión filosófica. Y, y, y la verdad cuando uno se eh, eh, entra a este tema de la astrología pareciera que eh, pasara a un segundo plano el tema Dios ¿sí? eh, y ahí viene mucho, bueno ese es tema de otro <ríe> pero lo vamos a mencionar acá porque si no se nos alargaría mucho la, la conversación eh, que es Dios, entonces ahí viene el concepto que tenemos judeocristiano, eh, energético Eh, ¿tú, ¿Tú cómo haces esa conciliación de, de, de esos dos grandes, no sé si está bien dicho, arquetipos, tú que eres un experto en arquetipos, eh, de astrología y de, de Dios, de la divinidad? Sí, pienso que pienso que la imagen de Dios es muy personal, eh, es una necesidad, La, la, la nece necesitamos de Dios... Eh, tanto como necesitamos de comer, o tanto como necesitamos de la sexualidad, es un instinto prácticamente. Eh, para mí el, el, el concepto mmm, con la astrología, pienso que la astrología eh, lo que estudia es el los planetas del sistema solar en relación a los signos del zodiaco y ahí ya podemos ver algo muy interesante, y es que cuando uno estudia el sistema solar, lo que significa es que el sistema solar está vivo, es, un, es una, una entidad presente. Cuando uno está mirando el Sol, Marte, Mercurio, Júpiter, uno no está viendo rocas ahí que están dándole vueltas a una estrella, uno está viendo una, un cuerpo entero que se divide en órganos y cada planeta es un órgano, con una vida en eh, una vida y una necesidad de expresión. Así como nosotros tenemos un corazón, un hígado, unos riñones, asimismo el sistema solar tiene un corazón que es el Sol, una palabra que es Mercurio, unos músculos que es Marte, un, un hígado que procesa la información y que sabe qué sirve y qué no sirve, un Júpiter, eh, unos límites y unos huesos y una contextura que es Saturno, es decir, eh, detrás de, de lo que uno estudia en un esquema que es un mandala de, de pintado en un papel, eh, ahí uno lo que está estudiando es casi que el cuerpo de la divinidad en donde estamos embebidos. El, esa divinidad tiene unos límites que es el zodiaco y los el zodiaco son esas estrellas fijas que están allí rodeando y conteniendo a nuestro gran sistema solar. Entonces uno, cuando estudia, yo pienso que cuando uno estudia astrología uno no debe quedarse en el mandala que está allí unos símbolos escritos en papel de colores o con lápices de colores, sino que uno debe ver que ese es un símbolo de un ser viviente que está allí rodeándonos y que uno debe mirar esa carta con mucho respeto porque es la imagen de la divinidad que está allí puesta y que está puesta y se está expresando en la persona que tenemos enfrente que le estamos tratando de ayudar a interpretar esos símbolos. Entonces, eh, me parece que la imagen de Dios está presente en, en, en todo el proceso de la astrología, porque lo que analizamos son organismos vivos, latentes, y es una expresión de la divinidad en, en, en carne propia, pues. Ahora, en, en los símbolos, ya en los símbolos astrológicos, pues la imagen de la divinidad es arquetípica, sí. y como tal entonces debe tener un reflejo en el, en el mandala de la astrología, que en el mandala se muestra como la unidad total. Y en esa mandala, pues, lo que más es representativo de la imagen de Dios para las pers para cada persona es Júpiter, en primera instancia, Sagitario, la Casa Nueve, son como... Ah, eh, ok. Los, la, arquetip la, la forma los, los ar de, arquetipos de divinidad. Sí, la forma de, de simbolizar la divinidad en la Carta de Uno. Entonces, claro, por ejemplo, si tú tienes a Saturno, digamos, un ejemplo, si uno tiene a Saturno en la casa nueve, pues va a tener una imagen de Dios restrictiva, limitadora, va a necesitar de reglas, de estatutos, va a necesitar de ir a misa, de iglesias, va a necesitar de, de algo constituido y constructivo para encontrar a Dios. ¿sí? Uh -huh. Pero si tiene en la casa nueve eh, a Júpiter... Pues, pues miremos el caso tuyo, o sea, tú tienes casa nueve de Aries, ¿Sí? Marte en la diez... En Tauro. Sí, sí, sí. Entonces, pues, al, al tener un signo de fuego que es intuitivo, que no es concreto, sino es volado, oh. la imagen, la imagen personal de Dios tiene que estar dada es en a nivel interior, en, en lo sutil, en la, en la, en la, en la ilusión. Sí, no, yo no necesito de, de, de una iglesia o de una misa para encontrarme con Dios, porque está en signo de fuego. Lo que necesito es Yo encuentro a Dios es en, en la ilusión, en los inicios, en la, en la acción, en el dinamismo, en generar semillas a los demás, ahí me encuentro con Dios, ¿sí? Es, okay. Si uno tuviera, a, a, no sé, a... Júpiter. A o sea, Júpiter, sí. No, pues no. el caso tuyo, por ejemplo, que tú dices que, que es asociado a Casa 9. Sí. O al sí. sí. regente natural de Júpiter, Júpiter. El regente natural de la Casa 9, digamos, es Júpiter, ¿sí? Uh -huh. Entonces uno, eh, para también para encontrar, para, para ver la imagen de Dios personal de ese individuo que está uno analizando, pues mira qué aspectos de Júpiter tiene. Ok. ¿Sí? Súper, me gustó. Trino con el Sol, pues la persona va a ser supremamente allegada a lo simbólico y al sentido de la vida, y de esa forma se, se, se llega a Dios. Eh, todo lo que ven alrededor, todo lo... Lo, lo, lo conecta y ve en, en ello una gran divinidad es decir eh, eh, la imagen de Dios es muy muy muy personal así tratemos o traten las religiones de volverlo tan tan tan único según cada religión pero pero yo diría que es muy personal y muy único de, de cada individuo súper oye esto es una lectura basada en arquetipos no es cierto Pues el análisis que yo hago del, del tema natal se trata de eso, sí, los, los arquetipos, de las imágenes que y las imágenes y las emociones con que se expresan los arquetipos. Ok, que esto es lo que actualmente tú estás desarrollando en, en los espacios virtuales, los los jueves. Sí, así es, estamos haciendo una serie de conferencias en donde lo que yo busco es eh, mostrar como una ventana de la astrología desde un punto de vista más de autoconocimiento y, y allí estamos todos los jueves a las 5 de la tarde, ya hay un público interesante hora Colombia, 5 ¿no? de... de la tarde hora Colombia muchas personas, pues claro, es, fíjate esa hora, es una hora difícil para acá para nosotros los bogotanos ahora porque Colombia, esa hora, sí, la hora pico la hora pico pero eh, ahí tenía yo un conflicto de hacer las conferencias porque pensaba que una hora buena es hacia las ocho de la noche ocho nueve de la noche sí, Entonces, ya está sí. en su casa se conecta ya está ya está cómodamente se puede servir un, un café y sentarse a escuchar la conferencia por ejemplo sí, ¿sí? Con, con pantuflas buena música pantuflas <risa> <velitos>. <risa> <Eso>. <risa> <risa> <risa> sí pero tenía yo un conflicto con ese asunto y es que después de dictar una conferencia en donde tú le metes como todo el cerebro la emocionalidad y Y, y, y el alma, corazón y vida, llamémoslo, <ríe> eh, y son las ocho de la noche, terminas tú, digamos, a las nueve, nueve y treinta, eh, termina uno con el mental y con la emocionalidad muy alborotada de todo lo que se le echó leña al asunto, pues. <ríe> como decimos en Colombia, mamado. <ríe> mamado, <ríe> <ríe> exactamente, entonces, a veces, cuando alguna vez hicimos una de esa hora, y yo quedé, no, no me pude dormir después fácilmente, y quedé como... Sí. como, eh, no sé, elaborando mentalmente todo ese asunto. entonces es, eso que dices, es, es, es muy cierto. Sí, entonces como que dije, yo tengo yo quiero hacer el proceso de conferencias, pero tengo que tener caridad conmigo mismo. Exacto. Para poder dar a los demás algo que realmente les sea valioso, tengo que yo también darme algo que sea valioso para mí mismo. Y valioso para mí mismo es poder descansar por la noche bien. <risa> claro, no, estar uno bien. Ese es un proceso que, curiosamente... Muchos hemos pasado, y, y no solo en temas de astrología, la, la verdad pues cuando uno está en esto del e-marketing y de lo virtual y el desarrollo tecnológico, al comienzo uno empieza wow, con todo, y tantas herramientas que hay, y, y eso lo he visto en, en muchos conferencistas y no solo en temas de astrología, y nosotros el, el 2009 fue un año que dimos mucho, mucha cosa, y todo por la noche pensando mucho en el usuario, en, en el usuario exacto. Entonces, pero uno paga un precio muy alto, uno alto, uno, termina un uno muy desgastado sí. y, y, y y y pues no tiene sentido, el sentido tienes donde nos nutramos todos, pues. ¿sí? Exacto. Entonces y, y, y no lo que tú diste ahorita está está súper, independientemente de la actividad que uno haga, o sea, no, no no es solo hacer conferencias en internet, pero sí eh cualquier actividad que uno haga, la caridad con uno mismo, me gusta esa sí. expresión. Término muy importante, porque entonces yo lo que dije fue, bueno, voy a hacer conferencias, pero entonces las voy a hacer en horario de oficina y las voy a hacer en mi oficina y no en la casa. ¿Eh? <risa> eso, eso de caridad con uno mismo yo lo veo por el, el esto de Abraham, que me encanta, siéntete bien, o sea, haz cosas que te hagan sentir bien. Claro. claro. Empezar con con uno mismo. Súper, ¿No? y, y, y, y pues es, no todo el mundo se podrá conectar en tiempo real, pero pero está la grabación, ¿no? Pero exactamente, entonces eso voy. Fíjate que ahorita hay una cosa muy interesante con esto del internet, y es que antes, antes, cuando uno solamente tenía medios de comunicación masivos, que era la televisión, uno simplemente tenía que ver lo que le estaban proyectando y punto. <ríe> ¿Sí? Empezaba uh -huh. a uno hacer cambio de canales hasta que decía uno no hay nada que ver y botaba ese... ese... el control remoto para el chorizo, <ríe> sí. ¿Sí? ahora el internet es muy interesante porque vuelve a, a, a la persona que ve, que se sienta a ver un medio de comunicación, lo vuelve crítico y sabe qué quiere ver y qué no quiere ver. Muy destruido. Sí, entonces eh, este, este tipo de conferencias es bien interesante porque... pones la conferencia en diferido dices cuáles son los temas que se van a abordar en la conferencia, el tiempo que se va a tener en esa conferencia, y la gente decide si lo quiere ver o no lo quiere ver ¿sí? uh -huh. y no es lo que le toca ver como lo que pasaba con la televisión antes uh -huh. super yo, yo la verdad solo he estado en dos tuyas, la, la primera creo, pero unos minutos y la segunda no, la tercera, la del Isímaco el, el doctor sí, el psicólogo el, el psicólogo, sí, sí uh -huh. Y en algún momento tendré que bajar las grabaciones y subirla. Yo lo que normalmente hago es las bajo y las convierto a MP3. Sí, y, esa es una buena alternativa para subirla al iPod. Sí, y uno va caminando o está, no sé, en momentos en los cuales no requiere una atención cognitiva muy grande, sino un momento de relax, de tranquilidad, uno no escucha la grabación. Yo creo que sí lo voy a hacer porque la verdad me, me gusta este enfoque que tú le has dado de los arquetipos, me, me, ha, me ha llamado bastante la atención. Me ha gustado las lecturas que tú haces, es una lectura diferente a la, a la escuela que uno conoce, eh, y son válidas, son, son dos enfoques diferentes, de muchos que hay, y, y son válidos y de alguna forma están generando crecimiento y autoconocimiento. Entonces, junto a este podcast van a encontrarle el enlace a la, a la página de Juan, para que las personas que se quieran conectar lo hagan los días jueves, ¿no? Y sí. Diferido, y generen, o... y, y, exacto y, en diferido, y generen su aporte no porque es muy curioso el sistema que tú estás implementando yo la verdad todavía no lo haría que es el de <risa> pague lo que quiera aunque eso es muy es muy usado en internet eso se usa bastante se usa bastante bastante también es un modelo válido es un modelo también de negocio interesante aunque y, y no, esté, no tenga implícito el negocio como tal no Sí, es, de, es que, de, lo, de lo convencional Sí, es, es que digamos por allá en enero escuché unas las noticias que en un restaurante en, en Inglaterra eh, a, un, a una cadena de restaurantes se le había ocurrido abrir durante un mes el pague lo que quiera entonces ellos lo que hacían era, era un restaurante de, de, de, de clase alta de platos costosos mm. de buena calidad eh, y lo que dijeron fue bueno venga Pruebe, lo siente se coma, y después de que ha probado usted la calidad de, de, de la comida que ha tenido enfrente, pues pague lo que usted considere que sea justo. Y el dueño después lo entrevistaban y decía, bueno, pues nos fue muy bien porque mucha gente pagó el doble de lo que costaba el plato, otros pagaron la mitad, <ríe> otros no pagaron. <ríe> Pero uh -huh. fue un ejercicio muy interesante en donde ellos, lo, el balance... final fue que no tuvieron pérdidas sino más bien muchas más utilidades y además se hizo conocer mundialmente el restaurante. Hmm. Ah, pero eh, fue solo un mes, ¿no? Fue Fue solo un mes, sí. Okay. A raíz de eso me había quedado rondando la idea y dije, soy como un, un, un idealista con, con nuestra sociedad actual y pienso que, que uno quiere que haya muchos cambios Y uno dice, ah, pero es que el presidente que tenemos, pero es que el alcalde, pero es que tanta corrupción, pero es que tanta cosa. Pero yo pienso que antes de criticar todas las cosas que escuchamos en las noticias día a día, uno debe centrarse en desde su punto de vista, desde su trabajo y desde su vida, qué granito de arena le puede poner al mundo de distinto, de original, de, de, de cambio, de uh -huh. generador de nuevas cosas. Uh -huh. Y eso me impulsó a, a hacer las grabaciones... Eh, a poner las eh, los videoconferencias con la opción de paga lo que quieras entonces después de ver la conferencia tú puedes elegir entre pagar 10 dólares por la conferencia eh, 15 o 20 dólares eh, o pagar o, o si quieres otra opción de pago puedes mandar un correo y decir mándame un enlace de pago por 50 dólares, por 100 dólares sí. ¿qué es lo máximo eh, que te han pagado? lo máximo que me han pagado ha sido 100 dólares Sí. Eh, lo mínimo que me han pagado han sido 5 dólares. Una y... persona te pagó 100 dólares. Sí, una persona me pagó 100 dólares. Eh, es, lo puse en términos de dólares, pues, porque como las conferencias se dictan a nivel mundial, es una moneda más práctica. Sí, super, super. Sí, yo también he tenido esa inquietud. Y, y lo, lo, lo, pues, actualmente estoy cultivando un proyecto, no, no es relacionado con astrología, pero sí. Eh, el concepto es muy similar al que tú estás expresando, o sea, generar cambios eh, a través de acciones propias, ¿no? de acciones individuales. Eh, muy, muy interesante eso. Yo no sé, yo, yo todavía siento que no estoy en esa madurez. <risa> <risa> <risa> <risa> de llevar mis. <risa> sí, son, son creencias, son paradigmas muy, muy arraigados en cada quien, pero, pero bueno, eso hay, eso hay modelos para todos los perfiles y todos los gustos. Yo creo que lo más bonito de la vida es la diversidad, porque de lo contrario no me imagino un mundo en blanco y negro, eh, el hecho de que hayan colores significa que deben existir muchas gamas de formas de ser, cuando nosotros nos polarizamos y creemos que tenemos una única sí. verdad y ahí es donde termina todo en blanco y negro, y no, no es sano, es <ríe> una diversidad lo mejor, sí. super super Sí, sí, y eso, y eso uno estudiando astrología lo entiende muy claramente, ¿no? Lo entiende sí. muy claramente y también entiende muy claramente que no todos los consultores o astrólogos llegarán a, a, a todas las personas, o en otras palabras, el astrólogo indicado llegará a mí, o yo sí, llegaré a aquel, sí, aquel que lo me... Sí, entonces... sí eso, eso hace parte del regalo del presente. <risa> okay súper. Bueno Juan, pues ha sido muy enriquecedora esta, esta sesión virtual, el compartir contigo. Lo estamos haciendo en la mañana, pero es muy probable que las personas o la persona que escuche esto lo haga en un momento diferente. Ese es el, el gran poder de la tecnología. En una ocasión con Diego conversábamos que, que interesante cuando en 50, 60 años la gente de, de esa generación esté escuchando estas conferencias, ¿no? Y sí. o, estos, o, esto, o esto que hicimos que estos que estos loquitos hicieron en su momento y, y qué pensarán no o la, la, la conciencia como estará evolucionando pues hablando a un corto y mediano plazo porque 50 años no es nada pero claro. imagínate que 300 400 años wow <risa> <risa> entonces es la gran el como el gran valor agregado que deja la tecnología y ahí sí. se me salió el trascendental no porque el podcast es para que lo oigan en uno o dos días <risa> <risa> no, dejamos <risa> De, así se hace historia sí. <risa> bueno Juan entonces como siempre yo acostumbro normalmente yo me despido primero y, y dejo la, el cierre del, del podcast para que nuestro invitado que en este caso eres tú pues nos regale una última reflexión entonces Juan agradecerte la verdad eh, aprendí mucho sigo aprendiendo de ti eh, tienes una, una visión interesante seguiremos en contacto ya veremos qué cosas nos vamos inventando porque somos bastante inquietos ambos en esto de la tecnología y, y aprendemos mutuamente el uno del otro en cuanto a ti que nos estás escuchando pues seguimos en, en astrologiaesasidesimple.com vienen cosas interesantes como, como me gusta y seguimos en contacto a través del boletín, ya sabes cualquier pregunta o inquietud a través del correo electrónico no la puedes hacer para ti también un gran abrazo, seguimos en contacto y nos vemos hasta una próxima oportunidad, bye pues yo les agradezco este espacio, agradezco que hayas destinado, no sé, 50 minutos de tiempo para escucharnos me parece que Si estás escuchando esto es porque te interesa la astrología o has estudiado astrología o eres astrólogo y la invitación es para que veas en la astrología un lenguaje simbólico vivo y latente que puede ayudar a despertar muchas potencialidades y encontrarte a ti mismo. Entonces eh, a veces es desesperanzador porque uno ve que son temas muy grandes, muy vastos y que no hay tanto tiempo para estudiarlos. pero estoy seguro que con dedicación y con interés, poco a poco se va aprendiendo cada vez más y cuando te vas a dar cuenta vas a ser un, un gran astrólogo, entonces un abrazo, los espero en el blog y, y también en, el, en la página de Jairo que es muy interesante y que lo que más me gusta de Jairo es su filosofía así de simple muchas gracias y hasta pronto